No, Martín, crees posible yo siempre con las preguntas difíciles cre posible no saber cuándo exactamente va a salir el sol cuándo lloverá, sin que necesariamente seas el inami no obviamente que veas el pronóstico del tiempo o un arco iris creo que alguien debe tener la habilidad para hacerlo claramente Bien. nadie que yo conozca claro. bueno pero lo vas a conocer hoy porque es esñaupani puma justamente un, un se le llama un se autodenomina un sacerdote solar inca Y Juan Sarmiento, nuestro compañero Juan Sarmiento, fue a buscarlo en Napo porque, bueno, él tiene justamente todos estos dotes espirituales y él dice que uh, nació de las entrañas de la selva amazónica y que eso le dio una conexión especial con la naturaleza. Y de ahí nacen también sus objetivos, poder decirle a la gente que, bueno, que puede eh, ser una persona mucho más espiritual, tomar las cosas con calma, pero también va con un mensaje claro para poder cuidar la naturaleza, que es justamente nuestra casa. Desde que él ha llegado ha hecho cosas buenas, positivas, para nuestra provincia de Napo, sobre todo. No había ningún ecologista aquí que nos inculque valores como cuidar, proteger lo que es la naturaleza. Gracias. Voy por aquí de largo a buscarle, ¿no? Sí. Por esta vía voy de largo, ¿no? Muy bien. Soy una persona espiritual. Que desde que nací tuve los sueños, las visiones de que la naturaleza me, me habla. O sea, yo soñaba de niño que me decía qué hacer. Entonces empecé mi vida guiada por la naturaleza. Luego de eso sí hizo realidad, porque ya fui creciendo y fui dándome cuenta que me habla. Bueno, si no es mucha molestia, ¿puedes invitarme a pasar a... No, ah, dar... por favor. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, mis raíces vienen de la Amazonía. Mis sueños y visiones son los que me iban revelando la forma como yo manifestarme en mi vida. O Debe sea, tener un significado. Sí, exactamente. El significado era que yo vi en una visión que los aprendices incas, los hijos del sol, que en ese tiempo se llaman Churinti, eh, se vestían de blanco, simbolizando la luz, porque el color más parecido a la luz es blanco. Yo creo que el haber nacido en la misma selva, en la misma naturaleza, hace lo, Uno lo, lo recoge en ese momento como su hijo y uno decide después si seguir el camino del mundo moderno o el mundo de la naturaleza, o sea, un mundo natural, un mundo artificial. Cuando tú entrabas le dije eh, al sol que venga, y que venga la lluvia y que vengan los colores. Entonces, y tenemos y todos venir, los elementos. Y lo acá. vas a ver, va a venir el sol y está viniendo, y va a venir también la, el agua y va a venir los colores. Cuando viene el arco iris, cuichín, quechua, estamos hablando de que la naturaleza está haciendo un arte. La naturaleza es viva, es un espíritu viviendo como el que tiene usted y yo. Entonces, si le hablamos con ese sentir, sin dejarnos manipular de la mente y el pensamiento que a veces nos confunde, la naturaleza responde. Juan. Pani, la verdad es que voy a contar una incidencia de lo que ocurrió en tu cobertura. Más allá de lo que uno crea o no crea, no eh, sabemos que Ecuador es un país lleno de folclore y de mística y mucha de esa mística tiene que ver con eso, con el contacto con la naturaleza. Ña Puma te dijo, yo voy a pedir o sé que va a aparecer un arcoiris y apareció un arcoiris, cosa extremadamente curiosa. Mucha gente lo sigue a él porque quiere justamente fortalecer ese vínculo con la naturaleza y veo que ahí hay un grupo gigante de seguidores. Cuéntame cómo hace él para conectarlos. Así es, chicas. El maestro Ñaupán y Puma justamente reunió hoy aproximadamente a unas 40 personas a quienes les enseña a diario a conectarse con la madre naturaleza, a conectarse con la Pachamama. Y esta conexión que hace justamente lo hace dentro de su reserva Dentro de la reserva ecológica eh, Que está justamente acá Voy a interrumpir al maestro Qué gusto ¿Cómo logras esto? Conectar a la gente con la naturaleza eh, Bueno La conexión con la naturaleza Es algo que nace desde el corazón Primeramente ¿no? Entonces las personas cuando comprenden Que ella es la fuente de vida El aire, la tierra, el fuego, el agua Todo en realidad que nos rodea Entonces las personas sienten eso en su ser, la necesidad de volver a la naturaleza, volver a comprender ese necesario equilibrio y paz que nos falta en las grandes ciudades y millones de habitantes. Listo. Chicas, sí, yo les voy a Juan. conectar con Ñaupán y Puma. Gracias. Sí, sí, sí. sí, sí perfecto. ¿Nos avisas? Listo, le escucha. Bueno, Yaupan y Puma, muchísimas gracias por por recibirnos y por dejarnos a, acompañarlo. Mire, nosotros vemos cada vez una necesidad más necesidad más imperante no de la gente, sobre todo en las ciudades, como usted mismo lo decía, de conectar con algo más allá, de encontrar o de buscar sentido dentro de la vorágine que se vive en el día a día. Sé que muchos lo consultan a ustedes, no solamente acá, sino en el extranjero. ¿Qué están buscando ellos y cómo usted los conecta con eso? Eh, si sí. las personas vienen de tan lejos o de tan cerca porque hemos perdido nuestras raíces ancestrales nuestras raíces ancestrales nos enseñaron a convivir con la naturaleza a ser parte integral de la naturaleza entonces lo que hemos hecho creando las nuevas ciudades o grandes ciudades modernas es crear un mundo artificial eso es lo que las personas sienten en su corazón que algo no está bien en ese desarrollo que estamos creando que buscan ellos algo más allá y ese algo más allá es justamente Ñaupani, volver a encontrarse con la naturaleza. Ñaupani, ¿Y lo logran? Uh -huh. Es decir, bien lo dices, ¿no? Vienen a veces de muchísimos lugares y de tan lejos y acuden a ti por esa por esas respuestas. Las encuentran y logran sostenerlas con el tiempo. Eh En cierta forma sí, mire aquí mismo la naturaleza le estamos ahora hablando diciendo que se haga presente y ella pues como ustedes escucha o ven está presente, sabemos que ella es viva, que ella es un ser con espíritu en ese momento regresan a sus hogares totalmente lleno de energía, mucha gente por ejemplo se sana su cuerpo que doliente o su espíritu con alteraciones, con problemas de estrés, problemas emocionales encuentran en este momento una sanación en la alegría, en la hermandad en la paz, en lo que el humano realmente es en el corazón entonces las personas vuelven y comentan otras personas y cada día vienen y vienen más y más personas para aprender justamente ese camino de conexión con la naturaleza porque ella es la que nos hace sentir que la vida continúa, que la vida existe muchas o sea, mientras más practiquemos va, trueno, pues. va a continuar eso practicamos y continuará ¡Uy! Uh, sí. Hay unos rayos sí, sí, sí. ahí fuertísimos. Bueno, chicos, para la agregarle naturaleza. mística a todo esto, Yaupani ha convocado a la tormenta, parece. Gracias. Los dejamos seguir con su ritual. Gracias, eh, Y realmente me quedo con un montón de cosas de esto, ¿no? A hablar sobre sobre la importancia de conectar con la naturaleza. Estos personajes que son muy propios nuestros, muy propios de la Amazonía ecuatoriana, hablan del folclore y, y de la diversidad que tenemos como país. Más allá, ya decíamos antes de lo que uno crea o no, somos un país bendecido en términos de naturaleza, así que